Buenas tardes y gracias por haber venido. Desde que realizamos la rueda de prensa el 6 de febrero ha habido movimientos significativos en la escena política de Euskal Herria. La, la búsqueda de espacios comunes entre independentistas y las reivindicaciones para aglutinar fuerzas han despertado nuevas ilusiones. La declaración realizada en Donostia hace dos días es un ejemplo de ello. Tal y como explicábamos en nuestro manifiesto, las y los euskaldunes haremos nuestro futuro en Ausolán. Construiremos la euskalherría del futuro trabajando en común. Juntos abriremos las puertas de la libertad, infinidad de tesis, infinidad de modos y un único pueblo. Así los ponemos en el manifiesto a Maika Dimos a conocer este texto en la capital de euskalherría, teniendo en mente euskalherría y los y las independentistas teniendo muy presente la imposición que históricamente se ha dado en Navarra y en el resto de territorios vascos. A día de hoy reivindicamos la independencia desde Nafarroa, con nuevas energías y llenos de ilusión. Ahora que se acerca el 500 aniversario desde que Castilla atacara la soberanía de Nafarroa y toda Euskal Herria en 1512, la proclama por la independencia hay que difundirla a todas partes. Y en ese camino debemos dar prioridad a lo que nos une. Es la forma más eficaz de asegurar la supervivencia de nuestro pueblo. Es la forma más eficaz de defender nuestra cultura, nuestro idioma, nuestro modelo de vida. Juntémonos los y las que estamos a favor de la independencia. Reclamamos la participación directa de la ciudadanía. La sociedad debe ser actora de primer nivel. El futuro de Euskal Herria, nuestro futuro, debemos decidirlo nosotros y nosotras. Más allá de los intereses de los partidos y agentes sociales, somos las personas las que debemos tomar la palabra. Por todo ello, la manifestación del 6 de marzo es solo un primer paso. En primer, un primer paso para promover el trabajo en común entre Euskaldunes y en la reivindicación de los derechos de Euskal Herria. Este es un mensaje dirigido a todas y todos los Euskaldunes independentistas de Navarra. Des la capital de Eusscalería, desde Navarra a toda Eusscaleerría juntémonos. Queremos invitar a participar a toda la base social de partidos y agentes sociales: Aralar, Batasuna, Esqualcartasuna, ELA, la, N, SK, Stelas, etc. Juntémonos por la independencia. hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes, clase trabajadora, organizada o no, afiliada o no. Somos una infinidad. Juntémonos, este sábado llenemos las calles de Iruñá de gritos por la independencia. Solo desde una nueva y fuerte interacción entre independentistas lograremos que Euskal Herria entre en una nueva era y que asegure su supervivencia. Por eso, el sábado 6 de marzo, desde los cines Gólen, desde Nafarroa a toda Euskal Herria, juntémonos una infinidad. Amaika Vilgaitese.